Saludos, amigos, amigas de América Latina y el Caribe. Bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Latido Indígena. Les saluda Rocío g u a m a n c o n d o r Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Vamos a iniciar entonces nuestro recorrido por nuestra gran Avia Yala. b i e i d o Y mi g a s y g a m e g a n totillo meter p o m a e l a g a r i o de á f r i a latido indígena, guasaque. Ruxiriguacho vive, a c chicha, camijle, guajajerí. Jatuna, paicuichile, y hasta runa con a p a no caigo que ariquipa. Ustedes están escuchando latido indígena. Programa de América Indígena en Red. A leer. Más de mil voces en un solo latido. Empezamos en Colombia con una denuncia, porque en este país crecen los asesinatos a líderes y lideresas indígenas. La indignación y el pedido de justicia es un clamor de las comunidades indígenas, campesinas y afros de Colombia, ya que en los últimos días se han asesinado a líderes sociales en varios departamentos del país. Más información y el informe completo nos lo traen Natalia Salazar y Wilmer Mosquera del tejido de comunicación h u e j i a Caseñi en Corinto, Cauca. a <música> Agradecemos a todos los compañeros, les saludamos y reportamos desde el Colectivo de Comunicaciones Hueja Caseñí del Resguardo Indígena v a l l e del municipio de Corinto en el departamento del Cauca, en Colombia. Las cifras de asesinatos macabros a líderes sociales aumentan, el dolor persiste y las problemáticas sociales permanecen en nuestro país colombiano. Hace siete días, el 26 de junio, encontraron los cuerpos torturados de los compañeros guardias indígenas Gustavo Parra y Sebastián Velázquez en la Delfina, departamento. Del Valle del Cauca. El 27 de junio se contaron en un periodo menor a 24 horas dos líderes sociales asesinados, Julio c e s a r q u í a y José García, en el municipio de Ituango, en Antioquia, donde la represa sigue estrangulando al río Cauca. El 28 de junio fue asesinado el líder campesino Carlos Hidrobo en la zona del Patía, al sur del departamento del Cauca. El 29 de junio, en el departamento de Córdoba, fue asesinado el líder campesino Iván Lázaro mientras dormía en su casa. Ayer 2 de julio fue asesinado el concejal Gabriel Correa del municipio de Buenos Aires en el norte del Cauca. Se suma también una nueva masacre en Argelia, departamento del Cauca. Se encontraron siete cuerpos con signos de balas. Antes de esa tragedia, se difundió por el municipio un panfleto firmado por un grupo armado que anunciaba una limpieza. Y para rematar, en horas de la tarde, asesinaron a dos líderes sociales, Felicinda Santa María en el Chocó y Luis Barrios en Atlántico. El pasado primero de julio circuló por el norte del Cauca y el sur del valle un nuevo panfleto firmado por las Águilas Negras, en el que Que amenazan de muerte a las autoridades indígenas y líderes de Miranda, Corinto y Pradera, Valle del Cauca, utilizando el mismo lenguaje ya conocido, acusando a las comunidades de ser un obstáculo para el desarrollo. Hay un contexto de derechos humanos que preocupa a las comunidades. Hay perpetuos que, que en la última semana han sido asesinados alrededor de siete defensores de derechos humanos en el país, en Antioquia, en s a l d a En Valle del Cauca y en otras regiones del país, defensores de derechos humanos que son、eh, líderes sociales, líderes campesinos,、eh, sindicalistas y otros.、Eh, es necesario hacer referencia a esto, pues la situación no solamente se concentra como lo que está s u c v i e n d o en estos días en, en el sur o c c i e n t e del país, norte del Cauca y parte del Valle del Cauca, sino que es una situación generalizada. Esa situación, por supuesto, tiene un enfoque generalizado también en el norte del Cauca. En el día de ayer、eh, se dio el asesinato de un c o n f e j a n t e del Partido Verde en el municipio de Buenos Aires,、es、un asesinato que ocurrió hacia la madrugada del día de ayer, lunes.、Eh, en el día de ayer también circuló entre、eh, el sureste del país, el Valle del Cauca, y Cauca, esta amenaza. Eh, paramilitar de las Águilas Negras, donde se hace referencia a muchos integrantes de comunidades indígenas y a otros no indígenas que harían parte del movimiento político Colombia Humana y del de movimiento alternativo indígena social MAISA, l cual la organización indígena se refiere y estas autoridades también. Nos preocupa en particular. La situación en, en que se hace específica es, es, es, la, la amenaza contra algunos líderes、eh, importantes para la organización y para la comunidad, como los compañeros de las autoridades indígenas de f a b i l d o de Miranda, de Illoara y el, el compañero Hilario Huesia、eh, de Corinto, y otros que, por supuesto, también、eh, son importantes, pero hacen referencia en particular a, a ellos dos. Y desde este, de este completo, pues, tenemos que decir que、eh, e l conocimiento que tenemos y el c o n o c i m i e n t o que hacemos de la situación de derechos humanos, tiene un grado de estructuración, conocen muy bien a las personas, tiene un grado de georeferenciaciones de que se v i e n e desde Amundi, hablando de gente de Amundi, Florida,、eh, en Miranda y Corinto, y t i e n e un nivel de estructuración importante. Lo que Lo hace preocupante en, en comparación con otros conflictos donde hay、no, no, no. no, no, no, una, una necesidad no, de amedrentar、no. sí. y otras cosas que existen en un nivel de situación que puede ser、eh, de cuidado, hay que tener bastante cuidado. Continúan estas amenazas contra movimientos como con la Colombia Humana y, y el movimiento Maíz, que es movimiento organizativo indígena y, por supuesto, contra. Personas particulares. Entonces, se evalúa la situación, por supuesto, hemos hecho algunas recomendaciones y las propias exigencias al Estado colombiano de dar con los responsables、eh, particulares de este tipo de amenazas a, a las personas y a las organizaciones. Con las autoridades indígenas venimos、eh, retomando un camino de análisis constante. De lo que está pasando en el territorio y, por s u p u e s o de todas las acciones de protección colectiva que tenemos con las comunidades indígenas, hay que estar muy consciente y, y, y en permanente diálogo, en permanente reunión con, con, con todas las autoridades. Esa、pues, s es digamos, como la, la, las orientaciones. <música> Reportó Wilmar Mosquera. Y Natalia Salazar, comunicadores indígenas desde el Colectivo de Comunicaciones g u e y a Caseñi del Resguardo Indígena p á e z de Corinto en el Cauca, Colombia. Y ahora nos trasladamos hasta México. ¿Y cuál es el sentir de las comunidades después de las elecciones generales en el país? Pues compartimos las voces y los sentires de las comunidades indígenas en México después de las elecciones generales del 1 de julio último, que dejó como nuevo presidente de la República a Andrés Manuel López Obrador. El informe nos lo comparte nuestra compañera Nadia Castañeda de Radio Guayacocotla. Para Latido Indígena, así el sentir de algunas personas, de algunos mexicanos y mexicanas después de las pasadas elecciones en México. Pues todos tenemos la esperanza de que cambien las cosas, pero ya de tanto ya ni cree uno. Esperemos que sí, si ya este sea mejor todo lo que nos han prometido, a ver si no nos vuelven a e n g a ñ a r y qué cambios esperaría usted que hubiera? Pues que principalmente que baje la gasolina. Para que a nosotros ya nos puedan dar todo más, un poquito menos las cosas, porque es lo que está afectando ahorita la gasolina con alto precio. Uno solo, una sola, no se puede salvar. Como parte del segundo encuentro de radios comunitarias que se llevó a cabo en el Liteso, en esta universidad allá en Guadalajara, compartimos también para Latido Indígena desde Radio Tierra y Libertad en Monterrey este poema: O todos o ninguno. Producción de Radio Til. Soy el hijo de los hijos de un esclavo de otro tiempo. De Bertolt Brecht. O todos o, o, o, o, o ninguno. Esclavo. esclavo. ¿Quién te liberará? Los que están en el abismo profundo, camarada. Tus gritos oirán. Los esclavos te liberarán. O todos o ninguno. O todo o nada. Uno solo no se puede salvar. O, o los, los fusiles, fusiles o, o las, las cadenas. cadenas. O todos o ninguno. O todo o nada. Mira mi espalda quemada por látigos carniceros. Hambriento. ¿Quién te alimentará? Si tú quieres pan, ven, ven con nosotros. Nosotros, los que no lo tenemos, déjanos enseñarte el camino. Los hambrientos Los hambrientos te alimentarán. O todos, o ninguno, o todo, o nada. Uno solo no se puede salvar. Desde México hasta Arauco. Hay un camino de muerto. Mira mis manos con ellas. Arañel loro sangriento. Vencido. ¿Quién te puede vengar? Tú que padeces heridas. Únete a los heridos. Nosotros, compañero, aunque débiles, te, te podemos, podemos vengar. vengar. ¿O todos? O ninguno. ¿O todo? O nada. Uno solo. Uno solo. No se puede salvar. O, o los fusiles. O, o las cadenas. O todos. O ninguno. O todo. El siglo o nada. De oro se eleva con de Soy el hijo de los hijos. De un esclavo de otro tiempo. Hombre perdido, ¿quién se arriesgará? Aquel que ya no pueda soportar su miseria, que se una a los que luchan. Porque su día sea el de hoy. Hoy y no algún día que ha de llegar. O todos o ninguno. O todo o nada. Uno solo no, no se, se puede, puede salvar. La tierra que nutre el pan. La la estrella, la Para Latido Indígena, desde Radio Guayacocotla, Nadia Castañeda. Y continuamos en México porque Andrés Manuel López o b r a d o r ha manifestado que dará prioridad a los pueblos indígenas. Pues según lo referido por el presidente electo de México, una de las prioridades de su gobierno será garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Así manifestó que Adolfo Regino Montes será El próximo encargado de la coordinación de asuntos indígenas, con quienes nuestros compañeros y compañeras de la red Boca de Polen conversaron. El informe llega gracias a Geraldina Lázaro. El Estado dejará de ser un comité al servicio de una minoría y representará a todos los mexicanos. Escucharemos a todos, respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes. Y a los olvidados, en especial a los pueblos indígenas de México. Luego de estas palabras en su primer discurso, transcurridas las elecciones del 1 de julio, el virtual ganador de la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que por el bien de México, primero los pobres. Al tenor de este llamado, entrevistamos a Adelfo Regino Montes, quien será el próximo encargado de la coordinación de asuntos indígenas durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Estamos realmente con una gran emoción y con una gran esperanza pues, de que se abra una ruta de transformación para el país. Y muy especialmente para los pueblos indígenas de México.、Eh, lamentablemente, en la historia de nuestro país, a 200 años de su fundación, pese a la gran participación de nuestros pueblos y comunidades indígenas,、pues、lamentablemente hemos visto cómo nuestros pueblos han sido excluidos. No queremos ser más espectadores, no queremos ver cómo pasa el tren de la historia, sino que los pueblos indígenas estamos listos, estamos preparados para ser actores de nuestro propio desarrollo. En el marco del proceso electoral 2018, arribó p r e Previamente al 1 de julio, la primera misión indígena internacional de observación electoral, de acuerdo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, con la finalidad de analizar los avances y desafíos en el ejercicio de los derechos políticos y electorales de los pueblos indígenas de este país. Adelfo Regino también se reunió con los representantes. Hay una gran expectativa, yo diría no solo en América Latina, sino en todo el mundo. El hecho de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador haya mencionado que su política de gobierno tendrá una opción preferencial con los pobres, con los más necesitados, en particular con los pueblos indígenas de México, sin duda alguna abre un horizonte de esperanza no solo para los pueblos indígenas de México, sino para los pueblos indígenas de América Latina y del mundo. Y Señaló el próximo coordinador de asuntos indígenas la importancia de iniciar en breve una agenda nacional en colaboración con los 68 pueblos originarios de México y los pueblos afrodescendientes. En los próximos días, definir el programa de gobierno, esa es una tarea que tenemos que hacer de manera conjunta y coordinada con los 68 pueblos indígenas de México y también con el pueblo negro afromexicano. Tenemos que también rediseñar la nueva institucionalidad del Estado mexicano con relación a los pueblos indígenas. una conjunta coordinada con también con también institucionalidad con los los la los próximos programa México días, a y y 68 Público que atienda a los pueblos indígenas en sustitución de la actual Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Tenemos que retomar la reforma constitucional que quedó pendiente en el año 2001 para dar cumplimiento a los acuerdos de San Andrés y también para armonizar nuestra legislación nacional con los importantes avances que se han tenido en el derecho internacional, particularmente con la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, mismo que fue adoptado por la comunidad internacional el año 2 0 0 2007. Pues yo haría una convocatoria a la Unidad de los Pueblos Indígenas de México. Reportó Geraldina Lázaro, de la Red de Comunicadores Boca de Polen para Latido Indígena. ¿Qué tal, amigos y amigas de América Indígena en Red? Somos los guardianes de la historia. Somos América Indígena en Red. Hacer comunicación desde nuestra propia lengua, no que nosotros mismos hagamos la comunicación. No necesitamos que otros hagan por nosotros. Sigue presente, sigue vivo nuestros movimientos de América Latina y los pueblos hermanados en este continente. Pero cada vez más el hombre encuentra una salida. Un saludo de todo corazón. De América Indígena en red. Pero eso sí, todo con la lucha, pero eso sí. En El Salvador, las comunidades indígenas de Tacuba inciden en la política de los pueblos indígenas del país. Está próxima a ser lanzada la política de pueblos indígenas de El Salvador y en este proceso, las comunidades de Tacuba han tenido un rol preponderante a pesar de las trabas burocráticas que enfrentaron. Nos informa nuestro compañero Marcelo Galicia de Radio La Voz de Mi Gente, integrante de la Asociación de Radios Participativas de El Salvador, ARPAS. Adelante, Marcelo. Amigos y amigas de América Latina y el Caribe, les saluda Marcelo Galicia desde Radio La Voz de Mi Gente de la Red de Radios Comunitarias de ARPAS en El Salvador. Conversamos en esta ocasión con Leonel García, el eje secretario general del Consejo Ciudadano de las Comunidades Originarias de Tacuba, quien nos comentará sobre el retraso que había tenido el lanzamiento oficial en la política nacional de pueblos indígenas en El Salvador, pero que ahora a través de la incidencia de los pueblos y comunidades indígenas ¿Cómo será lanzada y qué beneficios traería esta para las mismas comunidades que han sido altamente excluidas? Bueno, los pueblos indígenas de El Salvador, los pueblos originarios, lamentamos muy fuerte la situación que se ha dado con el lanzamiento de la política de pueblos indígenas. Primero, porque hemos visto una resistencia interna dentro del aparato del Estado que no ha permitido. Que esta política sea lanzada, sea oficializada y comience, pues, a reestructurarse、eh, el Estado, el gobierno, los ministerios, las instituciones para garantizar、eh, la visibilización de los pueblos indígenas como sujetos de desarrollo y de incorporación a una sociedad más justa, más libre y más educada. Entonces, Nosotros, como población indígena, lamentamos esta parte y esperamos que、eh, próximamente, lo más luego posible, el presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez s e r é n dé a conocer el lanzamiento de la política, pues, porque ya los pueblos se han unido y están trabajando para hacer una solicitud formal al señor presidente de la República, explicándole de q u e、eh, Los acontecimientos que se han dado alrededor del de la, de lanzamiento、eh, tienen que ver con、eh, cuestiones muy políticas y partidarias a la vez que hacen que esto no camine. Me refiero a que también, como es conocido y en todas partes de América Latina, hay indígenas que, ta, que se vuelven cómplices de la derecha latinoamericana que saquea los pueblos indígenas. Entonces, eso es lamentable. Porque aquí el señor presidente, en nuestro pueblo, se nos, nos manifestó a ver grupos、eh, que le han dicho que si se lanza la política van a salir a la calle a protestar. Pero eso ya lo vimos en Bolivia, ya lo vimos en Ecuador, ya lo hemos visto en otros pueblos donde son pequeñas minorías que están al servicio de políticos. Y de políticas extranjeras las que salen a las calles a manifestarse en contra de los beneficios de la mayoría de los pueblos. Entonces, nosotros creemos que este, esta actividad de los pueblos. Va a demostrarle al presidente que somos una inmensa mayoría los que queremos que se dé la política, porque es la única forma en que vamos a ser inclui incluidos en los procesos de desarrollo del país y del mundo. Desde El Salvador, para l latino indígena, Marcelo Galicia. Y en Argentina inauguran centro de salud que beneficiará a la población indígena en Rosario. Nuestro compañero Bernardo s a r a b i a de FM Aire Libre, nos remite el siguiente reporte que da cuenta de la inauguración del centro de atención primaria de salud en Rosario, que atenderá a la población de barrios populares habitados por indígenas provenientes de diversas partes del país. Sí, muy contento porque estamos inaugurando un centro de atención primaria súper moderno. Con 17 profesionales que van a atender aquí.、Eh, y lo estamos haciendo en un barrio muy humilde, un barrio que tiene muchas familias de la comunidad c ó m otros que son criollos, pero, pero que realmente necesitaba、eh, un lugar como este en el corazón del barrio. Estamos acostumbrados a una Argentina que a veces va para adelante y a veces va para atrás, pero nosotros tenemos claro el objetivo, tenemos claras las prioridades. La inversión social no se puede achicar, al contrario, en los momentos de dificultades es cuando el Estado tiene que estar más presente al lado de los sectores populares. Buenas tardes, señor.、Eh, mi nombre es Celia Tomás a Ramos. Vivo desde el 12 de octubre del 90 acá e n Rosario. En realidad lo recibieron muy bien porque es un centro muy esperado de hace muchísimos años que se venía luchando y luchando y luchando. Y ahora que se pueda concretar, la verdad que fue muy lindo. Los vecinos están muy felices, muy contentos porque encima está en el corazón del barrio, está justo cerca de la gente, en la mano de la gente. Muchísimas gracias. No, por favor, un gusto. Y en Guatemala, las autoridades ancestrales de la región Ischil piden que el juez Barrios sea desligado del proceso de Francisco Matón,、eh, autoridad ancestral y testigo del juicio por genocidio, quien, luego de dar su declaración testimonial, fue víctima de un intento de asesinato. La ampliación nos lo trae nuestra compañera Neida Solís, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FGR. Autoridades ancestrales de la región i s h i l presentan una acción de amparo en contra de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Santa Cruz del q u i c h é por rechazar una recusación en contra del juez Gilmar Barrios de primera instancia penal de dicho departamento. El abogado Juan Francisco Soto, quien presenta la acción de amparo, comenta que buscan que el juez Barrios sea desligado del proceso de Francisco Matón, autoridad ancestral y testigo del juicio por genocidio, quien luego de dar su Su declaración testimonial fue víctima de un intento de asesinato. Es el caso de un testigo de、eh, del debate de genocidio. Él ya dio su declaración testimonial. fue,、eh, Sufrió un intento de asesinato en julio de 2016. El proceso se está llevando en el juzgado de Santa María n e v á en Quiche. Y lamentablemente, el juez encargado de la judicatura、eh, ha externado opinión en el proceso y ha puesto varios obstáculos que la ley contempla para, como causales para una recusación. Se, está, se, se presentó la recusación, la sala regional mixta de Quiche no lo dio con lugar y ahora estamos solicitando a la Corte Suprema de Justicia que dé con lugar un amparo para que、eh, se separe al juez de, del proceso que se está llevando. Los comunitarios señalan que el juez Barrios ha actuado de una forma parcial, violentando el debido proceso. Asimismo, Diego Santiago c e t o miembro de la alcaldía indígena, señala que la resolución de la Sala Regional Mixta protege la impunidad de dicho juez. La resolución emitida por la Sala Regional Mixta de Santa Cruz del q u i c h é busca acuerpar y proteger al juez Gilmar Barrios, vulnerando con ello derechos constitucionales, fundamentales y garantías. humanas, Quebrantando normas contenidas en tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, entre ellas violación a derecho de defensa, restricción a una tutela judicial efectiva, violación al debido proceso, violación a la garantía de juez natural, independiente e imparcial. Por ello exhortan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a dar con lugar el amparo presentado, informó Neida Solís. Y en Ecuador se realiza el Foro Popular y Comunitario, una comunicación para todas y todos. En este foro se p r e s e n t ó las propuestas de reforma a la ley de comunicación realizadas por el sector comunitario del país y se llevó a cabo en el auditorio del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina hacia e s p a ñ El informe llega a nosotros gracias a Belén Naranjo y Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor Internacional.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 Hasta aquí el latido indígena de esta semana. Muchas gracias por su compañía y continúe en la sintonía de esta radio popular y comunitaria. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto.